Zona 69. Ya está d e n t r o

Bienvenida, ya llego, ya llego en cabina. En cabina Raúl Fernández, ya estoy por aquí. Ya estoy. Hola, a todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidos a zona 69. Ya estamos todos conectados a través de Global House.es, a través de esas aplicaciones para Blackberry y iPhone, y a través de zona 69.net para que nos escuchéis donde estéis en el mundo a cualquier hora. Ok, también a través de zona 69、eh, y a través de Facebook y 20. Estamos todos conectados.

Y yo me voy, venga, adiós. Que no, que no me voy, que estoy por aquí ya dando vueltas、eh. durante los próximos 90 minutos para pincharte temas como este. ¿Cómo me gusta este tema? Es impresionante. Bueno, todo el mundo, bienvenidos. La zona, la zona se mueve contigo. Zona 60, la música se mueve.

Y antes de arrancar, hay que comentar una cosita por ahí importante. Y es que hemos cambiado de Facebook. ¿eh? Sí, hemos cambiado de Facebook. Tenemos un nuevo Facebook en el que puedes entrar escribiendo: Facebook.com/Zona69 barra Radio Show. Facebook.com/Zona69 barra Radio Show. Y si estás en Zona69.net, a la izquierda tienes ahí un b o t o n c i t o para darle a me gusta. Así que dale a me gusta, eh, me gusta Zona69. Por supuesto, estamos en Facebook.

Y también en 20. Todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos con este tema: es un tema, un remix exclusivo de Zona 69. Y enseguida te cuento quién nos ha enviado este tema.

ゾナー69。

Zona 69 en Rubén Caizos, vale, para hacernos su sesión aquí en la zona 69 y para pincharnos buenos temas que nos va a traer en su maleta. Dejamos ya ahora mismo un saludo y un abrazo muy fuerte a toda esa gente que nos escucha cada semana. Por ejemplo, tenemos por ahí a Jesús de, de Asturias que nos escucha cada semana también, a Rafaelo,、eh, más gente por ahí que no me acuerdo ahora mismo, pero vamos.

Hay mucha gente que está siempre ahí en el Twenty. Bueno, pues apoyándonos siempre que publicamos algo, o enviándonos mensajes, o incluso escuchando, aunque no participen. Esa gente que escucha el programa pero no participa. Para ellos, un pedazo de saludo y este aplauso, por supuesto, que tengo el v i d o por aquí preparado. A ver, el aplauso, por favor. No puede ser.

Por supuesto, por supuesto, gracias, gracias, ya les llamaremos. Por supuesto, a toda esa gente, un pedazo de saludo y un abrazo desde la zona. Gracias por estar ahí y gracias por escribirnos y ¿eh? por eh, apoyarnos. Sin vosotros, esto no sería posible. Ya lo digo, ¿eh? ya lo digo.

Bueno, como cada semana、eh, la gente nos envía peticiones a nuestros perfiles de t w e n 20, ¿vale? Y nosotros las aceptamos. Pero antes de aceptarlas, las guardamos y las vamos aceptando aquí mientras grabamos el programa para ¿vale? ir saludando a toda esa gente que se nos une, que se nos une a la zona y que se mete y escucha música、eh, que le gusta, ¿vale?

s importante t i o que decir también me podéis agregar en facebook en mi facebook personal es facebook com barra r a l f10 facebook com barra r a l f10 y también si t e n é i s twitter lo mismo twitter com barra r a l f10 ok

Bueno, pues sin más esperas, vamos a aceptar algunas de esas peticiones que tenemos por ahí pendientes durante toda esta semana. Por ejemplo, Rocío Leche de Jaén nos dice: Hola, hola Rocío, bienvenida a la zona. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno,、eh, también.

gente Por aquí, bueno,、eh, tenemos 20 que, que no son de personas,、eh, pero también hay gente de organizaciones, etcétera, que nos sigue y nos gusta mucho,、eh, ¿vale? También,、eh, por ejemplo, tenemos a、eh, DJ Neptuno, dice: Acétame que el otro, el otro perfil lo tengo lleno. Bueno, pues aceptado estás por aquí, por supuesto.

Cristiancillo de Madrid nos dice: Hola, hola Cristiancillo, bienvenido a la zona 6-9. Marco Serrano desde León también nos envía ese pedazo de saludo. Esther, Esther Aguado de v a l e n c i a nos dice: Hola, hola Esther, bienvenida, bienvenida. Jacob o Jacob, Joaquín Ángel de Teruel y de Valencia, respectivamente. Juan de Córdoba dice: Hola, Ana Caro. One,

De Castellón, mira, de Castellón.、Eh, no conocía a nadie de Castellón que nos escuchara y ya conozco a alguien. A n a Ya la tengo yo por aquí anotada, me la apunto, ¿vale?

Gente, Diego Rodríguez desde Barcelona dice: Hola, espero que me aceptes. Y yo espero que te guste esto. Por supuesto, ya estás aceptado y eres amigo nuestro aquí en la zona. Y、eh, Claudita dice: Hola, estoy buscando a gente que le un mole la cultura urbana. Bueno, en este programa, mucho rap. Ya te lo voy diciendo, no sonamos. Pero por supuesto, todo nuestro apoyo a la cultura、eh, urbana a la cultura urbana, al rap.

Y a todo ese movimiento que realmente es muy potente, muy potente. Sí, por supuesto, estamos todos conectados en Facebook y en Twenty. También nos puedes buscar en mis perfiles personales de Raúl Fernández en Twenty. Y también Zona 69 en Twenty. Te metes en Twenty páginas y buscas Zona 69 con número y todo junto, ¿ok? Zona 69. 9

Y ahí nos encuentras en Twenty, por supuesto, y en Facebook también puedes buscar Zona 69. Vale, tenemos un nuevo Facebook: Facebook.com/Zona barra 69. También Zona 69 Radio Show. También puedes buscarnos escribiendo Facebook.com/Lamusica. O barra Me estoy perdiendo yo, no puede ser Facebook.Lamusicasemueve.net o Twenty.Lamusicasemueve.net. Seguimos adelante, bienvenidos, bienvenidas.

スピーカーの人たちは、この人た

フィ、no, es a c ル、なかも o すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす e すすすすすすすすすすすすすすす s すすすすすす s すすすすすすすすすすすすすすすす e すすすすすすすす p すすすすすすすすすすすすすすす

SICKER Than the remix, baby. Let me blow your mind tonight. I can't take it, take it, take no more. Never felt like, felt like this before. Come on, get me, get me on the floor. DJ, what you, what you waiting for? Oh. oh, oh.

Chill waiting

a s e s u e n a esto así se llama y así de potente es este tema de b r i t n e y Spears junto a Quesa. Me he quedado medio sordo y aquí a con los auriculares a toda leche que ahora casi ni me oigo. Es, es impresionante esto. i i m p r e s o n Atención n a t e a b r i t n e y Spears porque este año vuelve muy, buen, muy potente. ¿eh? La princesa del pop se ha renovado y como madre mía, madre mía.

No Sé tú, pero yo estoy esperando este disco como agua de mayo. e h Quiero escucharlo porque tengo muchas ganas. He escuchado el primer single que me ha encantado, el segundo con Kelsa, este t i n d e Warrens y el siguiente single. Posiblemente hemos publicado en Facebook hace nada una noticia de que、eh, Brin e Spirs ha colaborado junto a Will I Am de Black Eyed Peas. Vale, para este film Fatale, el. el, el

El disco, n o el disco que va a publicar、eh, b r i t n e y s p e a r s Hay una colaboración junta Will I Am The Black Eyes. d p e a Y el título, el tema llevará por título The Big Fat Bus. ¿eh? s Vamos, otro lleno de pistas. Vamos, que los DJs vamos a tener temas para elegir. ¿eh? Para pinchar de b r i t n e y s p e a r s e Está muy bien, está muy bien esto. Casi no se repiten con uno. Está muy bien. Bueno, pegamos un、eh, saludo y un abrazo muy grande, muy grande a Javi.

A Javi Okimori dice: Amen,、hey、gracias por la invitación. Me g u s t ó descubrir Zona 69. Es un puntazo. Y quería aprovechar para preguntarte cómo se llama el remix que suena en el minuto 5 de la emisión que pusiste el 25 de febrero en la página de Zona 69. Gracias por estar ahí y revolucionar el mundo, o al menos la emisión. Saludos. Gracias, Javi, gracias. Pues me habéis preguntado muchísimo por este tema y es el.

El tema、eh, lleva por título como autor Black Eye Jeet y es el I Love d e r b t que es、eh, un mashup, una mezcla entre el famoso y clásico I Love Rock and Roll y ese d、eh, e The t i m e d e r b t de Black Eye d p e a s Muy bueno, muy bueno lo pusimos y arrasó,、eh, arrasó próximamente lo volveremos a poner por supuesto aquí en Zona 69

Bueno, contarte, muy rápido muy rápido contarte que、eh, vamos a regalar spotify premium ok vamos a regalar una cuenta de spotify premium para un mes

v A s a poder escuchar toda la música que quieras gratis, totalmente sin interrupciones, sin anuncios, sin nada. Si q u i e r e s saber qué es Spotify, pues simplemente te metes en spotify.com/es. barra Si p o t f y c o m barra es. Si no conoces Spotify, ahí lo tienes, por supuesto. Vamos a regalar una cuenta de Spotify premium, o ¿ok? k totalmente gratis, por supuesto.

Para que puedas escuchar, entre otras cosas, nuestra radio dance y nuestra radio hits, que ya están ahí entre www.lamusicasemueve.net, por supuesto.

¿Qué tienes que hacer? Pues simplemente participar con nosotros en、eh, los participa que vamos a ir、eh, lanzando durante todas las semanas. Por ejemplo, esta semana se nos ha ocurrido que con esto de carnaval se nos ha ocurrido preguntarte de qué te vas a disfrazar: si divertido o terrorífico. ¿eh? Porque esto de últimamente、eh, carnaval es como Halloween, la gente se disfraza terrorífico. Bueno, pues queremos que nos cuentes: divertido o terrorífico. ¿De qué te vas a disfrazar este año o de qué te disfrazaste?

¿O ¿Cuál es el mejor disfraz que has hecho? ¿El disfraz más extravagante que viste alguna vez por l a calle? Cuéntanos lo que quieras en nuestras páginas de Facebook y、e、Twenty. Búscanos Zona 69 en Facebook y、e、Twenty, ¿ok? O también Facebook.lamusicasemueve.net o Twenty.lamusicasemueve.net. Participa y te puedes llevar un Spotify p r e m i o Primero, ¿qué lo e s c u c h e s aquí? Zona 69.

Zona Dense A los platos, Rubén Caínzos.

Platos Rubén Caínzos.

いいね。In

Y la música donde 69。<69. S 2>